Si cazos en ruidos o el agua de este río que no quiero perder. Ah. Que frío está este invierno. ¡Uh! Muy pero muy buenas noches. Eh, llegó, llegó el momento, llegó el jueves, estamos en la Reja Paranoia, en Radionauta 106.3. Acá estamos con el encapuchado. Hola, ¿cómo todos? De este a todos. lado de la pecera, del otro lado de la pecera Cami, ahí Vamos, operando Cami. en la operación. Con Gracias este día. Por no aguante. Este día de calor en la ciudad Uf, de La Plata. Pesadísimo, a ver si te sale la temperatura. pesadísimo. La temperatura en la Ciudad de La Plata es de. 28.000 mil grados. Sí, como saben, la 25. tía, en nuestra obsesión de querer decir la temperatura, suele cometer errores. 25, 25 <coughs> grados y hoy es 28 de octubre. Fechas Estamos para que todos sepan: 28 de octubre. Para situarnos un poquito, sí, ¿no? Sí. Para situarnos un poquito en el Y además, siempre tiempo. recordando esto de que venimos a reivindicar que Flipper era, era flipa. flipa Flipper Así que, era Para flipa. que todos los que nos están sintonizando hoy. Eh, contarles que esto fue lo que nos trajo a Radionauta. Una gran mentira, una gran mentira sí, de, sí, del sí. sistema cinematográfico, fue una mentira del, del cine. Sí, y fue todo un engaño, porque en realidad ponernos a Flipper como un varón eh, nos Delfin engañó. Del macho, o sea, un como Delfin un del macho. macho. En realidad la, la heroína, como siempre, eh, es era, una hembra. Era una mujer, claro. Tenemos un montón de, de temitas y de cuestiones para sí, hablar hoy. Sí, muchos datos para hablar hoy. Como siempre les recordamos que ese texto que se lee al principio, esto que por ahí nos hace reflexionar un poco, es un texto que es de Castaneda. Eh, Castaneda fue una persona que se encontró con un, una especie de chamán, brujo, que era Don Juan. Y bueno, ahí el que le habla es eh, Don Juan a Castaneda contándole esta posibilidad de poder percibir la energía. Entonces nosotros desde la reja paranoia queremos contarle a veces esas posibilidades en las que la energía se puede transformar en algo visible o tangible para nosotros eh, de diferentes maneras. O sea, en este caso algo que eh, pasa con, en esta relación que tiene Don Juan y Castaneda es que... Eh, Castaneda en sí estaba... Él era un antropólogo, ¿no? Y en sí estaba tratando de estudiar los efectos que causaban el peyote y que causaban eh, diferentes hongos en la percepción humana y cómo estos chamanes lo usaban. ¿Cómo se modificaba la percepción a claro, través del consumo, del de... consumo de, de, estas esto, de estas plantas? Claro, eh, hoy, hoy en nuestra época casi todos más o menos charlando y conversando las llamamos plantas de poder o... O plantas con sus propios espíritus o sus propias energías. Plantas alucinógenas. Sí, sí, que son por ahí bastante necesarias eh, en una experiencia posible... Que, que es ayudado por la energía de, de estas plantas. Serían como unas sogas, ¿no? Serían como unas claro, sogas que nos pueden... Eh, para que todos vayamos, vayamos, vayamos entendiendo y, y vayamos comprendiendo qué, qué estamos diciendo, estas plantas son utilizadas muchas veces para generarnos la experiencia suficiente en el tiempo, pongámosle eh, los, los efectos o las causas del consumo de estas plantas, hacen un efecto prolongado en el tiempo, hacen una distorsión de la realidad, lo suficiente para que vos te quedes con esa experiencia. O sea, que te quedes con esa, podríamos decir, esa visión de la energía. Y bueno, y después con el tiempo trates de ver si lo podés volver a conseguir. O sea, ¿no? que te deja algo más allá del tiempo que la estés consumiendo, del efecto sí, eh, que eh, tiene esa planta. Imaginemos que toda nuestra medicina, o sea, todo aquel jarabe, medicamento que tomamos, tiene que ver con una planta. O sea, la, nuestra medicina, toda nuestra medicina moderna está basada en plantas. La medicina occidental tiene siempre componentes naturales. Exactamente, hay muchas medicinas, eh, podemos repasar algunas rápidas, fáciles, eh, holísticas y demás, eh, medicinas que tienen que ver con... Eh, el tratamiento de chacras eh, otras medicinas que eh, hablan de la acupuntura ¿no? esta, esta, estas pinches, ¿no? estas perforaciones hay acupunturas con abejas eh, hay medicinas con sanguijuelas, o sea hay, hay un montón de medicina ancestral, creo que eh, acupuntura con abejas, eh, estamos hablando de... Sí, que, acupuntura de, de, con, acupuntura abeja. con la, abejas, si ustedes vieran la cara de la tía, porque Escuché se, impresionó, bien. se impresionó. Escuché bien, quiere decir que en realidad lo que es el, el aguijón o con lo que te pincha la abeja con, con se utiliza para, para ciertos puntos eh, con... donde están esos puntos nerviosos en el cuerpo, ¿no? Sí, sí, eh, este, este tratamiento médico es un tratamiento médico eh, para personas que suelen eh, tener parálisis eh, eh, no solo eh, motriz, sino en el cuerpo. Se tratan diferentes eh, discapacidades de movimiento o de reacción de los músculos. Entonces, como vos bien estás explicando, el aijón de la abeja tiene una especie de veneno, una especie de, de sustancia... Que a su vez de introducirse en la carne, como está diciendo vos, por ahí para, para que reaccione el, el organismo, el mismo veneno de, de, esa, de ese aguijón hace que todo sea una experiencia mucho más... Eh, no sé cómo decirlo... Qué doloroso eh. debe ser igualmente, sí, pero ¿no? estamos Porque, hablando ya, de personas. una abeja está y bien, querés... Pero estamos hablando de personas que tienen ese, eso como bloqueado. Claro, es verdad, porque ustedes tienen parálisis. Exactamente, verdad, eh, ponile, no sé, personas que quieren recuperar algún miembro que se les ha eh, paralizado o infartado, o que quieren recuperar alguna especie de movilidad de algo, eh, se practican estas técnicas, están buenas, ¿viste? Eh, Bien, pero para no irnos de tema... No, bueno, no de tema porque bueno, abejitas, es un poco de introducción. Es un dato de color. Eh, Igual, pobres abejitas, ¿no? O sea, es es que, un poco de si introducción bien. a que hay otro tipo de medicinas, pero la mayoría, la nuestra, la que utilizamos, sigue basándose en plantas. Eso es un dato que tenemos que tener en... en, en eh, o sea, que lo tendríamos que saber. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros decimos que hay plantas que te ayudan a directamente ver otra realidad, porque estamos hablando de alucinógenas, ¿no? Eh... ¿Qué te hará la otra planta, no? ¿Realmente esta medicina que usamos nos convierte ¿qué? en una especie de adictos a eso? Eh, es, es algo para, para que analicemos y pensemos entre todos. Eh, yo no suelo usar mucha medicina común. Occidental. Sí, no suelo usar mucha medicina, suelo tratarme con lo que. A mi alimento. Con mi alimento trato de. De sanar eh, las pequeñas enfermedades. Claro, igualmente tiene que ver con el acceso a la información y con la, la, la, tía, la libertad que tenemos las personas para decidir con qué queremos curar un malestar, que en realidad la libertad es nula, ¿no? Como en información también. Sí, sí, es lo que decíamos, si vamos a flipar bien, o sea, digamos que posta que no nos dan ni un dato de lo que consumimos. Sí, nada. Tampoco queremos buscar, porque siempre es mejor la comodidad, ¿no? Lo que está listo. Hoy sí se puede buscar, Vamos a, yo no coincido tanto de que no se puede buscar la información, sí coincido por ahí en lo que está diciendo, que hay mucha pereza. Claro, que se, claro, hay que mucha se puede, pereza. se puede. Hay mucha Ahora, pereza en la comodidad el, en, en de buscar la información. Y para no dejarnos así, andando en esto de ver la energía y cómo, cómo encontrarla y consumirla, estamos diciendo que hay plantas que nos ayudarían a través de esas experiencias, pero también hay otras situaciones, como la respiración. La respiración o los cantos. Eh, en el programa anterior, ¿te acordás que habíamos dado estos ejemplos de las personas que hacían levitar piedras con el canto? Uh -huh. Bueno, esto sería algo muy parecido. Muchas veces nosotros necesitamos una posición de nuestras falanges o, o también una posición de nuestra lengua o una posición para respirar para poder concentrar la energía. Eh, se ve mucho cuando queremos hacer algún movimiento eh, difícil de hacer que es como una situación que retenés el oxígeno o el aire... Y podés hacer alguna de esas maniobras. No sé si te habrá pasado. Claro, es como un todo en realidad, ¿no? Es como un todo del cuerpo. Se les llama organismo. algunos mantras. Eh, se les suele decir cuando esas personas entran eh, en estos mantras, que son una especie de canto, pero que sale muchas veces de, de diferentes partes pero del es cuerpo. Que malidad, el om, o sea, lo que conocemos ah, om, como el om. Bien, bien. Ese mm, om, ese, ese es una especie de mantra. Sí, sí, sí. Hay, hay un montón. Eh, pero fijémonos qué energía que tiene eso que nos ayuda a, a, a salir del cuerpo, ¿no? Que nuestra energía se pase al exterior y nos, puede, nos permita ver la realidad que muchas veces hemos charlado acá, la eh, otra realidad. Efectos meditativos. Sí, efectos meditativos, obvio, obvio. Siempre nuestro objetivo es poder eh, dar algunos tips, algunas, algunas herramientas para poder percibir la realidad de otra manera, como bien dice el texto de por el que Castaneda, arrancamos la, claro. las emisiones. Sí, ¿no? sí, poder sí. percibir de otra manera. Y poder entender que el sistema nos engaña. Por eso también traemos acá un poco de la reja, un poco de esta paranoia. Esta paranoia existe, esta energía que, transformada en paranoia, esta energía transformada en rejas que a veces nos bloquea lo que queremos hacer, existe. Por eso hay que verlas y hay que percibirlas para poder hacer algo, ¿no? Pero el consumo de estas plantas eh, medicinales eh, tiene que tener cierto acompañamiento o cierta eh, información para En la para historia consumir... se ha demostrado que los, las personas que manejaban este tipo de energías no eran todas. O sea, existían los chamanes, eh, existían los druidas, ¿no? Existían muchas... Eh, guías. Guías, claro, exactamente, que tenían por ahí un gran control de esto, tenían... Eh, mucha información, como decís vos, y entonces a, aprovechan estos conocimientos para ayudar a las personas. Es que también, lamentablemente, hay una idea, y es que el consumo de todas estas plantas medicinales te va a dejar re loca, sí, o te va a dejar en cualquiera. la sí, sí, esa idea, idea de decir, de, no, vas a terminar saliendo eh, de, de nuevo realmente... a correr por la calle. Y... Pero eso te puede pasar, pero solamente es algo temporal. Eh, uno, uno creería que que una vez que uno desconstruyó totalmente la realidad, como uno dice, Ay, salí corriendo desnudo, bueno, es, se, la realidad se desconstruyó, pero tendría que volver a, a, es que realidad, a unirse de vuelta. Claro, lo importante eh. de estas plantas medicinales que mencionamos, como el peyote, la ayahuasca, sí, el sí. cannabis, dejan una enseñanza dejan más una allá enseñanza. del momento sí, de locura dejan, o de paranoia, como Dejan una decir. enseñanza, tal vez los periodos de tiempo para diferentes personas pueden ser más largos, más cortos, Pero es lo importante la experiencia, porque como todo sería para nosotros energía, esa experiencia es energía, que quedó acumulada en nosotros de alguna cierta manera y bueno, y eso nos permite después... Eh hacer algo con esa energía y si nos queda atrapada y no sabemos qué hacer como sabemos existen muchos entes que se alimentan de esa energía entonces van a venir gustoso de que ah, no la usás, bueno, pum vengo yo y, y te la consumo de alguna manera. Es que en realidad pienso que estos guías en el momento de consumir eh, estas plantas medicinales, lo que te ayudan un poco es a que estés atento a que no te, te, te saquen toda esa energía, porque es un efecto de vulnerabilidad total. Sí, que, quedás muy vulnerable a Cualquier ente, eh, lo que hablamos en el programa anterior, ¿no? estos seres inorgánicos, por ahí que venían eh, a absorber esa energía porque era parte de su alimento, parte de su, su constante en la vida. Y sí, quedas muy vulnerable. Así que estos, estos guías estaban ahí para eso. Ir y volver del viaje, ¿no? Ir y volver ir y, volver y, no, y volver. no perderse, no perderse en el camino. Exactamente bueno vamos a deconstruirnos un poquito vamos con algún, dar, algún temita, temita de, de algún temita de música temita. como para este primer bloque dale, dale. acá en la, la reja paranoia en el centro cultural Olga Vázquez siempre reivindicando que flipper, que flipper era, era flipa, flipa. <risa>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 Bueno, acá estamos. Volvimos ¿sí? acá con Flipa. Volvimos acá con Flipa. A flipando. flipando a, flipar, a flipar en este segundo bloque de la reja paranoia. Sí, siempre volviendo con algún tema que tiene que ver con esto de la historia. Sabemos que la historia no es la gran verdad, pero siempre es un concepto que tomamos para hablar de ciertos debates o ciertos temas. En este caso, siguiendo en la línea de de las plantas y la utilización, sabemos que mucho tiempo atrás, en algún momento empezamos a tener como una agricultura, una especie de utilidad que le damos a esas plantas. Tal vez se le daba también algún cierto sembradío o algún cierto espacio para sembrar alguna planta de poder ¿no? en la antigüedad. Eh, esos conceptos que le llegan ¿no? a esas sociedades tan antiguas eh, muchas veces nos preguntamos quiénes, quiénes, quiénes bajaron esos conceptos, y, o si fue realmente algo brillante que se le ocurrió a alguna persona, ¿no? Haciéndonos las preguntas que sí, valen la pena. eso, preguntas que son claves para ir desconstruyéndonos un poco. Eh, y les queríamos contar un relato que tiene que ver por ahí con la metalurgia o, o la utilización del acero, el hierro, y que cuenta de Japón, ¿no? Japón... Eh, Es uno de, por ahí, los lugares en donde su sociedad tiene mucho, podríamos decir, material escrito, mucho, mucha información que habla de que su cultura hace mucho tiempo habita ese lugar. Eh, estamos hablando, tal vez, de 10.000 años atrás. Eh, si decís 10.000 años y casi no lo pueden ni entender, pero bueno, eh, son muchos años atrás, ¿no? Y este caso que les veníamos a contar eh, tenía que ver con esto. Existía un templo, un templo que fue creado por uno de los primeros emperadores de Japón. O sea, podríamos decir, los emperadores fueron quienes en algún momento reunieron, no formaron eh, la estructura social, crearon ciudades y demás, unieron pueblos. Exactamente. Ese tipo de emperador eh, hizo que se guardara un templo, o sea, que se mantuviera oculto un templo por más de eh, 5.000 años. Y hace poco, podríamos decir, entre el 2018 o 2017... Hubo un templo que quedó escondido. Escondido, pero porque este emperador dijo que lo mantengan así, escondido, escondido y claro. oculto. Entonces uno imagina, ¿qué había ahí que había que esconder y ocultar? Bueno, cuando esto, eh, por un nuevo emperador, ¿no? El, el, un emperador que, que hoy rige en Japón, eh, dijo, che, ese templo hay que liberarlo y darle acceso... No solo a las personas del, del Japón, sino a todo el mundo. Al mundo entero. Al mundo entero. Bueno, eh, cuenta esta historia que les venimos a contar. Que un, un, un antropólogo, por ahí, un, estos antropólogos que, que creen que eh, hubo otros seres conviviendo con nosotros en la Tierra. No solo humanos. Y bueno, en este templo él se encontró, como, como podríamos decir, con algo que le, le, le voló la cabeza como nos puede llegar a volar a nosotros, ¿no? Hay una estatua dentro de ese templo en donde eh, la posición de maestro para los samurái es una posición muy característica. Es eh, una posición en donde ellos están tipo en cuclillas con las manos eh, cerradas, ¿no? Y eso habla de que esa persona era un maestro. O sea, todos respetaban a esa persona. Por eso... Que estaba te... en esa posición. En esa en posición particular. en particular. Y bueno, lo más eh, loco de esto es que esa estatua es una tortuga. O sea, el, el ser, el ser que, que es esa, esa figura, no es humana. Es como una especie de reptil, es una tortuga. Que estaba en el templo este escondido. Que estaba en este templo escondido. O sea, eh, la estatua tiene miles y miles de años. Eh, entonces, la pregunta que nos hacemos todos es decir... Che, hubo otros seres que nos compartieron, podríamos decir una información, información, una especie de tecnología, porque esto nos lleva a otro punto. A ver, el acero y la, la el, el hierro que, que creaban este tipo de, de culturas, tanto los japoneses y los otros que manejaron muy bien el acero y la metalurgia fueron los vikingos, son eh, de las culturas más antiguas del planeta Tierra. Entonces, tal vez con ellos convivieron otros seres que les enseñaron eso. Ahora, mi pregunta es: si convivieran otros seres que les enseñaron eso, ¿por qué no está en la historia? ¿O por qué no hay data en la historia? Bueno, que se puede. La información que se puede recabar en documentos, eh, visuales, escritos, los que existan. Si hay, realmente es había una otros especie, seres. Esto es una especie de documento, como estás pidiendo vos. Estamos hablando de una estatua. Eh, hecha. Claro, no tendría explicación racional. Claro, no, o sea, no tendría una explicación racional, Salvo pero... que exista ese tipo de. Salvo ser. que exista ese tipo de ser. Igualmente, hoy en día, no existe ese tipo de ser. ¿Ese tipo de ser? Eh, hoy en día, digo, no, no existe. Un, claro, ta, tal vez, no, un, no sé. una una meditación eh, a través de una imagen de una tortuga. ¿Se sí, entiende sí. lo que quiero decir? Eh, claro es Llegaron como... los marcianos sí, a sí, Radionauta. Se sí, están, están, están abduciendo el audio. acá el, el retorno. <risas> Así que, bueno, le, le seguíamos contando. Como dice la tía... ¿Hay, hay, ¿Hay ejemplos? ¿Hay algo escrito? Sí, existe esta... Esta estatua... Eh, existe esta estatua... Eh, que nos mostraría que... O sea... ¿Por qué? ¿Por qué mentiría el, el, el no? El, el, el ¿Por creador. Qué tenerlo, y también ¿por qué tenerlo oculto durante tanto tiempo? Claro. Imagínate toda la información que bajaba, que bajaba energéticamente hacia esa, eh, esa estatua de tortuga. Ese, ese Para... templo estuvo protegida por monjes años. años. ¿Por qué esos monjes protegerían algo eh, realmente? Como vos decís, Tal vez la información se fue tragiversando y, y con el tiempo no nos, no nos quieren decir eh, algo que es real, ¿no? Que, que capaz que para nosotros sería difícil que ande un, un humanoide tortuga caminando por la calle. Pero tal vez en ese tiempo no era no tan, era tan difícil. Eh, eh, difícil. Lo que pasa es que yo creo que con el tiempo la historia se fue volviendo muy antropocentrista, donde el ser humano es la clave, el lo centro, más el, ser, claro. el centro de todo. Sí, Sí, creo cuando que realidad, ahí se borró un poco la información. Se borró un poco la información, cuando en realidad sí soy creyente de que la información más importante llegó a través de otros seres, no humanos. Y sí, porque acá de a poco, cuando uno va hacia la historia, ¿no?, A ver, imagina, eh, eh, se contaban historias de, de druidas o de, o de chamanes que tenían más de 100 años, que vivían 500, 600 años, o sea... Y seguramente más de una cabeza. O, o, claro, tal vez eran seres que, que ya dejaban de ser humanos y bueno, eh, en su camuflaje se vestían, eh, actuaban como humanos, pero en realidad no eran humanos. Y bueno, y, y, y es como estamos diciendo hoy nosotros, eh, cuando la historia se fue contando y solo se contó de humanos, a nosotros se nos desfiguró el que haya otro tipo de caras, el que haya otro tipo de seres que se podían comunicar con nosotros y convivirlo más bien. Serían imágenes que nuestro ojo hoy en día no podría ver, como también hablábamos en la emisión anterior. Sí, eh, tenés toda con, la razón con respecto en eso. a los demonios. Claro. O sea, son imágenes, o por ahí son seres que están enfrente de nuestro en este momento, pero nuestra visión tan mutilada y tan cercenada. Sí, hablamos ¿no? siempre sistema. de que puede llegar a ver diferentes dimensiones. Dimensiones que tal vez en un tiempo son más cercanas y que en otro tiempo son, eh, tienen eh, más dificultades para mezclarse. Entonces podría ser que diferentes seres entraran en cuevas, en lagos, en, en lugares en donde haya portales y pasaban a su dimensión como pasaban a la nuestra, eh, mucho más fácil eh, que en otro tiempo. Capaz que ahora les es difícil hacer eso, eh, eh, lo imagino, ¿no? igual yo creo que existen las realidades paralelas y que está sucediendo otra realidad, eh, que por ahí estamos acá en vivo saliendo en, en una la radio claro. y en realidad si hacemos así y miramos un poquito a través de otra percepción, hay una cueva que se abre acá y de acá nos vamos al Cairo. El, el famoso telón de Twin Peaks ¡Qué hermoso! que sería? El, sí, sí, el famoso telón de Twin Peaks estamos hablando de una serie muy muy conocida, algún día vamos a hablar un poquito de la serie de porque, David Lynch, sí, sí, sí, sí, en, sí en algún te momento rompe, le vamos a tener que dedicar. Sí, sí, te rompe la cabeza un especial, un especial, un especial nada más que de, de, de Lynch. Nos vamos a algún otro temita, ¿no? De, de música ahí Dale, como para, para desestructurar caché, un poco y para imaginarnos un poco cuando escuchamos estos temas esa tortuga hermosa, hermosa enorme, enorme que te enseñaba estatua. además que era un maestro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 No. Qué, lindo, qué lindas cortinas que tenemos. Qué lindas cortinas. Tercer bloque acá en eh, la Reja Paranoia, Radio sí. Nauta 106.3. Disfrutando de chupar la Santi, que nos trajo unas birritas. Unas rica birrita artesanal. Unas Blond nos trajo. Está disfrutar. suave, está suave, ¿no? Yo porque soy de garganta Y ástera. con este calor eh, está bien que esté fresca y suave. Está bien, es una buena, es una sí, buena sí, opción, sí. por lo menos para esta, para no, esta hora. No, porque si no nos hace como eh, transpirar, así nos sube la energía. Nos sube la energía. Igual transpirar es bueno, ¿no? Para liberar toxinas o sí, no sé, yo soy sí, de las personas. Sí, que, sí, que te gusta ¿Qué prefieres? Sí, prefiero la acción, transpirar. La tía está en acción. Prefiero transpirar, prefiero transpirar. Vamos un poquito a hablar, es como siempre, de este tercer bloque de los talleres eh, acá del Centro Cultural, donde sale la emisión. Sí, vamos a eh, repasar el Olga, el Olga Vázquez. Vamos a tirar la dirección. El Olga Vázquez se encuentra en 60 entre 10 y 11, número 772. 772. No sé por qué siempre tengo que meter como un capicú ahí, como si fuera un 727. Es un número lindo, pero es raro. 772. Es 60 número 772 entre 10 y 11, Centro Cultural Olga Vázquez. Y como saben, Nosotros, nuestra información va llegando muy de a poco. <ríe> así que les queríamos comentar de a dos talleres por programa. Y esta vez elegimos el taller de Homero, que es un tallerista que está dando un taller que se llama Creación en Espiral. Es un taller en donde nos podemos encontrar con un compañero que viene con una propuesta bastante, eh, podríamos decir, eh, de apertura. Eh, acá el compañero nos cuenta que no se, no se necesitan tener... Eh, mucha experiencia, pero sí tener un porqué de venir al taller, porque en sí lo que se busca en su taller es que a través de lo que vos quieras practicar, y vamos a dar ejemplos, ¿no? puede ser música, puede ser eh, eh, artes plásticas, puede ser una expresión eh, eh, en, en, en plantar plantas, puede ser una expresión en trabajar la carpintería, cantar, cantar eh, bailar, bailar eh, lo que acá eh, nuestro compañero Homero viene a ofrecernos en el taller, podríamos decir, es cuando uno busca el equilibrio en la creación. Él lo que nos vendría a enseñar es cómo uno va desarrollando la creatividad o aquella acción creativa que quiere realizar a través de pasos. Y él nos, nos regala todo su temple, porque bueno acá vamos a presentarle un poco al compañero Homero. Es una persona que tiene una energía eh, cautivante y tranquila. Que eso es re importante para este tipo de, de talleres, en donde uno tiene, viene a expresarse verdaderamente la idea, y que muchas veces la idea es reconvulsionada, ¿no? Porque uno dice, che, quiero hacer una casita de madera. Bah, la empezás a hacer y te sale sí, sí. muy mal. Eh. Es una persona que te da el espacio, el tiempo claro, personal para personal poder desarrollar para que vos esa capacidad. Para puedas desarrollar esto que él le dice que es una creación en espiral, ¿no? Eh, en eso que él, que él nos va enseñando, nos permite también convertir todo en algo lúdico. Tal vez cuando vos vas con una, con una energía de mucha concentración a cantar, no te sale. En cambio, si vos te tomás el cantar como un juego, juego claro. ahí relajás... Entrás en esas combinaciones de, de, de relajación y de experimentación Que eso es lo que nos llama jugar a todos, ¿no? De decir, una experiencia, ¿no? Algo adrenalínico, pero que es controlado porque es un juego Porque sabés que los juegos eh, son azares Que sabés que los juegos a veces dependen de, de muchas cosas Y no solo de lo que te está pasando a vos Entonces Homero nos va permitiendo ir expresándonos en cualquier tipo de actividad a través de esto, ¿no? de que sea algo lúdico, de que vos te relajes, de que encuentres tus tiempos. Lo bueno es que en los juegos existe el presente, no hay ni un pasado ni un futuro, estamos jugando. Imaginemos que acá nuestro, nuestro tallerista y el Centro Cultural Olga Vázquez siempre nos busca o nos trata de brindar herramientas cuando nosotros no sabemos qué hacer con lo que nos pasa muchas veces. Exacto, como es siempre como... hablamos del grupo este de, pertenencia. de pertenencia, o de venir a sacarle energía a la gente también, depende de lo que quieras hacer. <risa> bueno, en nuestro eh, programa anterior hablamos de este segundo anillo de poder, <risa> la tía se ríe porque aprendió esta técnica de robar energía <risa> y, y ya, no, puedo parar. ya no, no puede parar, así que eh, hablamos de esto, de nuestro segundo anillo de poder, de cómo recuperar nuestra energía, esa energía que se, que se nos pierde muchas veces cuando nacemos o entramos en este, en este cuerpo, eh, así que Zarpado Zarpado el ¿Qué taller días de Homero Zarpado el taller de Homero una, eh... Un ser Un ser Materializado, ¿no? Sí, o, Homero Un ser Homero Materializado un ente Materializado otro, otro ente Materializado ¿En qué horarios, qué días está el taller de Homero? Eh, Homero nos pasó el taller que es los miércoles de 4 a 6 de la tarde Y ahí eh, el taller dura alrededor de 2 horas Y bueno, eso era lo que nos, nos eh, compartió Homero, ¿no? Que las personas que asistan al taller sí vengan con una especie de idea a crear. No se necesita experiencia previa en la disciplina, pero sí pero si una idea, una idea de, una idea bueno, idea cuál, de... Tu, o sea, cuál va a ser tu creación. ¿Qué, ¿Qué querés crear exactamente? Por ahí puede ser un proyecto ambicioso, puede ser algo que solo venís a charlar con él y a relajar para proyectar algo en el futuro, ¿no? Eh, me imagino muchas personas que a veces están trabadas con sus propios proyectos, pro proyectos personales y que dicen uy, oh, a mi amigo que le interesa esto uy, a mi familia que le interesa esto bueno, Homero ofrece un taller para que vengas y practiques con él esta forma de crear eh, en forma de espiral como dice, liberar ¿no? liberar energía, ¿no? poder liberar esa energía estancada exactamente, exactamente y bueno, otro tallercito con otro personaje acá del Olga muy querido que es Luis eh, Luis es un arquitecto, una persona que por ahí es, es de las más grandes que, que está dando talleres en el Olga Vázquez eh, y él nos ofrece un taller de ecodiseño. Eco un taller que está basado... A ver, vamos a contarle un poco de historia, ¿no? Que él también nos introduce. Él nos cuenta que en la antigüedad, tanto... Eh, cuando se empezaron a crear los primeros oficios, oficio uno le llama a los oficios más básicos, ¿no? aquel que hacía ropa, aquel que podía eh, trabajar eh, la, la, madera. Ma la madera, la cerámica, eh, todo eso eran artistas en realidad. A ver, cuando uno era médico no se le decía eh, médico, se le decía artista. ¿Por qué? Porque era un, un arte aquello que hacía. Entonces él, bajando esas líneas de la antigüedad, una de las prácticas que se utilizaba para que estos artistas aprendan es que seas aprendiz o que seas un, eh, una persona guiada por alguien que ya sabe. En este caso, Luis ofrece este taller de ecodiseño no solo para personas que saben, porque esto es lo que él le está diciendo, o sea, eh, por ahí el ecodiseño y la utilización de los materiales y el reciclado es algo que va cambiando con el tiempo. Entonces, eh, cualquier persona que venga con una idea innovadora se va a cruzar con él, que tiene mucha data, mucha información, eh, y se pueden mezclar estos conceptos y así avanzar sobre el ecodiseño, que creo que estamos todos de acuerdo que es lo mejor que le puede pasar al planeta no solo reciclar todo lo que hacemos, sino empezar a construir de alguna manera, no solo viviendas, sino los espacios eh, más naturales más en concordancia con lo que es nuestra eh, tierra, ¿no? Eh, con lo que es la naturaleza, muchas veces Con lo que son nuestros propios desperdicios. Sí, la tierra que nos dio la vida, ¿no? Como... Claro, porque acá el ecodiseño también lo que viene a ayudarnos es a transformar a veces la, lo que nosotros decimos basura en eh, algo eh, utilizable, ¿no? Reutilizable. Reutilizable, claro, claro, reutilizable. Eh, bueno, y acá entonces le presentamos los dos talleres, ¿no? Homero y. el taller y Luis. de Luis de ecodiseño. ¿El taller? Díaz... De, eh, taller de Luis de ecodiseño los lunes a partir de las 5 de la tarde, 5 de la tarde, creo que son es una hora de taller nomás, 5 de la tarde a 6, eh, ecodiseño, se pueden encontrar con Luis acá, eh, podríamos decir qué experiencia podrías tener, y bueno, tal vez muchas personas han pasado por algo de diseño, de permacultura, saben trabajar el barro, saben trabajar eh, algunos otros materiales que son eh, más orgánicos, Pero acá se van a encontrar con Luis, no solo siendo un arquitecto, una persona que tiene muchos conocimientos desde eh, la facultad o no? desde la universidad, sino con una persona que ha caminado el camino de la enseñanza popular y de la enseñanza, como él lo dice, ¿no? Eh, Personas que se acercan a estos talleres terminan mezclando sus conocimientos. Él trayendo un conocimiento, utilizando el conocimiento de Luis y generando conocimientos nuevos. ¿no? Eh, Luis también, al igual que Homero, dos personas muy claras a la hora de explicar. Muy y claras del acompañamiento. A, del acompañamiento y la explicación. Así que hay que animarse. Los espacios están y están brindados acá en el Olga Vázquez Sí, sí, hay que venir. Yo como les tiramos acá a, a quienes nos escuchan que tienen que aprovechar estos lugares como el Centro Cultural Olga Vázquez, en donde estos talleres eh, nos ayudan. Eso realmente cuando uno es nada, dice, uy, ¿en qué puedo gastar mi tiempo? A veces no sé qué hacer. Eh, bueno, hay que aprovechar estos talleres, hay que entrar, vamos a decir la página es Talleristas del Olga Vázquez o Talleristas Olga Vázquez. Ahí los encuentran por ahí en Facebook o en Instagram. Y pueden repasar un poco todos los talleres que hay. Saben que acabamos de a dos y bueno en algún futuro vamos a ir eh, trayendo a los chicos ¿O no, tío? que se animen que se animen, que se un animen poco y salen salir. acá a contarnos sabemos que el vivo y el directo no es para todes pero que se animen a salir ahí un poquito en vivo y el poder de la voz Pará, ¿no? el poder esta. de la voz en sí. vivo y escucha esta lo más nervioso que los ponen los talleristas es que saben que estamos saliendo en Plutón en Marte cuando estos extraterrestres abdujeron la computadora de Radio Nauta. me parece que ese es un dato encapuchado que vamos a tener que dejar de decir <ríe> sí, porque, porque, porque está ahí o se pone está nervioso inhibiendo, sí, sí, está sí. inhibiendo a la gente saber que nos están escuchando desde Marte Plutón y que está sí, todo sí. Sí. información ahí. Aquellos extraterrestres bajada. apenas se enteraron que íbamos a hablar de la energía vinieron, la secuestraron social. la computadora de Radionauta y allá nos están escuchando. Bueno, hablando de secuestro y de abducción eh, podríamos ir, ¿no? A un tercer Algo telita Algo que nos un saque. Telita, sí, sí, sí, sí, sí Bueno, entonces, dale, vamos por ahí And, uh, always love you Bye Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know that, baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Draw my hair up real big, beauty queen style, high heels off. I'm feeling. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy. summertime summertime sadness got that summertime summertime sadness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 y casos en ruidosos el agua de este río que no quiero perder ah. volvimos acá estamos volvimos acá, estamos acá en la reja paranoia reivindicando <risas> que Flipper era flipa. Una gran mentira del sistema sí, sí, dentro sí. de un montón otras. Y así flipamos. Y así flipamos y decidimos con el encapuchado hacer este programa en vivo y en directo desde Radio Nauta 106.3. Sí, pensando que nos encontramos en el Olga y dijimos, che, esto hay que ir y decirlo en la radio. Hay que ir y, nada reivindicar que Flipper era flipa y que la gente se entere. Se entere verdaderamente esta, esta gran mentira. Y en este lugar que nos convoca, por suerte, acá en la Ciudad de La Plata, suceden cosas. Suceden sí, muchas en esta, cosas en esta suerte. ciudad suceden muchas cosas. En este centro cultural suceden muchas cosas. Y algo que pasó fue el martes de Aini. Martes de Aini, el martes pasado. El martes pasado. Estuvo Matilde. Estuvo Matilde. Matilde, con la con profe ensayo, de danza Butó también. Profe de danza Butó, que ya se había presentado en un martes. Estuvo muy bien esto de la danza Butó. Ya lo hemos hablado. Es una danza... Japonesa, con. con una. una puesta en escena zarpada, ¿no? en donde te quedás pensando y analizando. Eh, qué pasó qué sentiste la muerte y la vida te quedas pensando y poquito. ahora Matilde se nos presentó como una gran pianista eh, estamos hablando de cómo los... toca el teclado por favor los <risa> no talleristas sí, estos talleristas de Olga multidisciplinaria. son muy igual sí, Matilde es una persona multidisciplinaria. sí es increíble encontrarte con profes tan tan eh, formados o tan artistas como quien diría no Así que bueno, este martes de Aini hubo una pequeña presentación, un ensayo abierto, no, un poco de folclore. Después eh, se escuchó jazz. Como saben, yo anduve bailando con los espíritus ahí, totalmente desencarnado. Estuvimos en la galería afuera unas noches increíbles, por suerte. Estuve en la galería y estuve bailando en ese patio que no alcanzó a ser fogón, pero estaba esa luna terrible, así que la pasamos todos muy bien. La pasamos bien, escuchamos musiquita, música en vivo. Sí, música en vivo. Folclore eh, en vivo. Jazz. Después la chica vino... que cantó una voz increíble. Había eh, tenido un pequeño inconveniente, pero sin embargo vino... Y Resulta. es más, en ese inconveniente La tía se ríe Pero en ese inconveniente que sucedió Esta banda Como, como, como era su primer presentación O tal vez este ensayo abierto No tienen nombre Entonces nos preguntaron a quienes estábamos ahí en el evento. Yo lo escuchaba, pero claro, no podía tirar qué, qué, qué quería tener como nombre. Y bueno, la tía, sí, la tía tiró su Siempre su ahí al, al filo. Al, al filo, filo, la Siempre tía bien para adelante. Resulta que esta persona que cantaba tiene una nenita de dos años. Y creo que durante la mañana o la tarde la nenita había ingerido eh, una pastilla pastilla de naftalina, ¿no? <risa> sí. Y resulta que, bueno, no, parecía que no iba a venir, porque bueno, la, la nenita estaba internada, parecía que está todo bien, y vino a cantar, y se hizo el aguante, y vino a cantar. Entonces cuando Matilde pregunta al público qué nombre puede llegar a tener el, el trío, la banda, y bueno, se me ocurrió naftalina. Era un nombre que daba en la tecla fuerte. fuerte. fuerte, fue fuerte. Daba en la tecla, pero era fuerte. Fu fue fuerte, fuerte, pero bueno. Se aceptó Estoy... ahí, se aceptó. Eh, por un lado se dijo un sí y por el otro dijo, bueno, a veces es medio picante el nombre. Lo bueno siempre que estamos con los martes de Aini <risa> generando por ahí ese espacio, que se están los chicos de Aini que están generando ese espacio para, para escuchar un poco de música, para tomar cerveza, para compartir. Sí, los saben, martes son un día raro, es un día raro. Es un día raro, pero saben que esto después de la pandemia todo nos quedó como diciendo... Yo quiero pasarla bien, yo quiero estar en un ambiente en donde pueda relajarme, escuchar música. Se nos prohibió en esto de, de encerrarnos, en esto de tratar de, de mandarnos a todos a nuestras casas. Se nos quitó un poco de esta posibilidad de escuchar música en vivo, de estar relajados, de estar tomando algo. Así que los Martes de Aini vienen ¿no? eh, regalándonos esto. Venís, tomás una birra artesanal, el Olga Vázquez es un lugar hermoso, muy grande, muy abierto, con un patio inmenso, ¿no? con unas galerías grandes también. Eh, venís y comés comida, eh, no solo artesanal, sino eh, comida orgánica. Vegana, libre de sufrimiento animal. A mí lo que me llama la atención del de Olga es que donde sea se escucha bien. Siempre el sonido es bueno. Estábamos en el patio y el sonido, se escuchaba increíble. Yo como ente que andaba flotando, la pasé muy bien. Estos espíritus que a veces bailan conmigo también estaban muy contentos de lo que se estaba escuchando. Aparte de esto que te decía de los martes, los lunes estamos todos como medios cansados. Y viene de, el, de, fin, viene de el fin de semana. Ahora, los martes puede ser ahí un... ¿viste que mucha gente, bueno, el levantón, piensa, el piensa, levantón de los martes. Mucha gente piensa en los miércoles, pero yo creo que con el tiempo ha cambiado eso y me parece que son los martes los sí, días que hay que eh, subir la semana. En el Olga hay unas propuestas. A ver, nosotros nos encontramos con los martes de Aini, hecho por los PIVICS de Aini, pero después seguimos los miércoles con la milonga, que también hemos hablado del taller, hemos hablado de esta milonga, de este baile que se ofrece todos los miércoles a la noche, a partir de las 8 de la noche, 9, ahí se pone musiquita, la gente baila, se relaja, come algo también, entonces eh, estamos hablando de que el Centro Cultural Gabasque Nos está regalando qué hacer en esas noches que a veces decimos... Ay, yo quiero ir a un lugar. Bueno, vení a estos lugares que son gratis, que estas actividades son gratis. Es bastante importante esto que estamos aclarando. Porque, bueno, económicamente seguramente que no todos andamos bien. Siempre los martes de Aini, bueno, ojalá sigan sucediendo, van a ser gratis. Van a ser gratis. Eso es lo que los pibes nos están confirmando martes a martes. Y la energía está. La gente está. La energía está. Porque siempre algo termina sucediendo eso es lo, lo bueno también de los martes de Aini, como que siempre algo termina, siempre un grupo terminamos estando ahí. Para, para levantar ahí un poco y para absorber energía de la persona que está al lado tuyo. Sí, sí. Yo siempre estoy ahí buscando. Hola. A la ver cómo tía, te puedo cómo te sacar un poquito, un poquito de energía vos. Así voy a sobrevivir. Ojalá viva cien años sacando la energía a la gente. Posiblemente. Todavía igual no te voy a dar mi teca de cómo, cómo no, robo energía. No, Eso técnicas, es algo que no se tiene que decir, de ¿no? La tía. Como, como cuando se hacen las recetas sí, y le, le ponen sí. ahí el, el ingrediente especial. Única, tía, todavía, única. Todavía tía. no lo puedo decir. Y bueno, sí que sabemos que el fin de semana pasó algo en el Olga, por ahí no tenemos mucha data así que no queremos hablar mucho, pero algo de lo que nos habíamos contado, esto de que se iba a hacer una especie de, de liga de combates en donde se iban a mostrar un poco de, de defensa y, y de cómo actuar ante ciertas agresiones y demás... Esto pasó en el Olga Vázquez. Sucedió. Yo la verdad que no tengo muchos datos, solo vi filmaciones y... Y te gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Yo realmente no pude participar, eh, tuve que hacer otras cosas este fin de semana. Así que por eso no tenemos muchos datos, pero queremos recordarles a todos que esto pasó y que fue una buena fecha, un lindo evento en donde vinieron muchas personas y disfrutaron de esto, que algo le habíamos contado el programa anterior. Y, y bueno, y pasó, nada más queríamos Y que las actividades esto. siempre son distintas en el Olga Vázquez, sí, que sí. se va todo para un mismo lado. No, no, tenemos y, la Liga Marica de Combate, después eh, tenemos los martes de Aini, después sí. bueno, tenemos talleres de ecodiseño, talleres de expresión, eh, de expresión sí. en espiral. En espiral, sí, sí. Integral, integral, ¿no? El, el espacio. Sí, sabemos Entonces, que día a día el Centro Cultural nos, nos tiene propuestas. Como que muchas veces eh, hay otros lugares donde las propuestas suelen repetirse o casi siempre se los invita a lo mismo. Acá en el Centro Cultural eh, tenemos una variedad de propuestas. Entonces lo que está bueno es que las personas que se vayan acercando al lugar lo vayan conociendo y entendiéndolo. Porque realmente por ahí nosotros vivimos una cultura que es muy amplia. Y, y trata de, de agruparlos a todos, o sea, no... No nos cerramos a ciertas actividades como en otros lugares que por ahí no te permiten tener eh, actividades que o están en contra de algo o tienen que ver con una disidencia o tienen que ver con unas minorías o tienen que ver con que sean gratis. Muchos lugares no te dejan tener eventos gratis y acá el Centro Cultural del Gabasque siempre está eh, a favor de eso. ¿no? La Olga siempre dándonos respuestas. Siempre dándonos, ¿no? respuesta, dándonos respuestas. Sí. Y un poquito de alivio ante este sistema tan... Tan opresor, digo, expresarse, actividades artísticas Sí, todos juntos adentro de Lorca Vásquez Vamos con un otro temita musical ¿te Un gran parece? temita musical, algo en vivo Que a veces solemos regalarles acá Así que vamos con eso Nosotros hacemos todo el sol Cada canción que escribimos es tan particularmente para nosotros Nosotros hacemos lo que queremos escuchar Muy bien still plenty to discover just been the kind of people who go into a studio for a couple months. And whatever we make right there is just a snapshot into whatever is going on in our lives and the world around us. We've been working for about two years on an album called Gloomin' and Doomin' right before this one. And honestly, we just kind of lost perspective. I think we just got tired of talking about it. Also, The world kept turning while we were making that album and so right when we were about done a bunch of pretty crazy shit was going on in american politics we're pretty much done with an album and it wouldn't be very us to just put that out and say nothing about the horrible elephant in the room you got to mention that elephant at yeah. some point it would have been weird it would have been weird to put out an album albums like Mm, nothing no here's, not a thing here's 35 really. songs about nature and girls yeah yeah It's like, <laughs> It's... it wasn't it wasn't gonna work right so uh so we threw it away uh we got inspired by the woodstock in general it, i mean it was There was a lot of things that went into it seeing the connections between what's going on in in our times you know we got inspired by that and just uh, we started watching a bunch of footage. That performance of Richie Havens where he's just playing his guitar wrong. He's yeah. got his giant thumbs wrapped over. He's just beating the hell out of it. That was like the most soulful, punk, beautiful, passionate yeah. thing I've yeah. ever seen. And so we just kind of said, fuck it to everything we recorded. <clears throat> We're going to go grab our instruments, go back into the studio and let's make an album called Woodstock.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 Sí, no, no no este tema nos hipnotiza volvimos con este sería un tema mantra sí, un tema mantra ser. que nos puede llegar a, a ir un poquito en el tiempo en sí, la percepción sí, sí. es muy de mantra la, de la realidad imaginemos que lo están usando para Matrix. 4, o sea. Eh, después de que nosotros lo pensamos como cortina para el programa. como cortina para el programa, eh, se eligió como soundtrack de Matrix. Bueno, volvimos acá el quinto, quinto bloque de quinto bloque. Eh, La Reja Paranoia en Radio Nauta 106 Espero 3. que la estén pasando todos bien. Sí, gracias por estar del otro lado ahí escuchando. Gracias realmente gracias a, a todos, a Chupala Sandy a los pibes de Aini, que siempre nos hace el aguante. Eh, es muy lindo estar acá en vivo y en directo Los nervios cada vez son menos ¿No? Encapuchado de sí, hablar además, en vivo y en directo Cami nos da mucha seguridad Cami nos da mucha seguridad, ¿no? Sí, Cami sí. operando del otro lado de la pecera Es de lo de, de... más serio que he visto Ah, es de lo más eh, De lo más serio, lo más eh, Relojito, ¿no? Sí, Como... sí, sí. Increíble, gracias Muchas Cami. gracias, muchas gracias Cami Vamos con un poquito de terror, muerte. Sí. Saben que en muerte. algún momento le ofrecemos un poco de este terror, esta paranoia, para que todos sepan de qué se trata, cómo transformar esa energía que a veces sentimos. Y acá les vamos a traer otro cuentito de la Iseca con una especie de introducción. La, el cuento se llama Casa Tomada. Casa Tomada. Y nosotros les queríamos hacer una especie de introducción. Acá con la tía hemos visto la película que se llama Postergate". Poltergeist. Poltergeist. Poltergeist. Eh, esta película ¿no? de terror tan conocida por todos, en donde había algo que decía... Carola igual quiero hacer la aclaración Carola. quiero hacer la aclaración que en realidad el, el término poltergeist es más de allá, portales ¿no? claro más allá ah, de, eh, de que se usó para la película el poltergeist es un término que es para explicar o por ahí para eh, claro es un término que tiene, tiene como un concepto claro para definir más que nada acontecimientos violentos dentro de una casa sí, bien, como bien, bien. Eh, acontecimientos como si fuera una casa encantada claro es como se lo que define es, poltergeist exactamente un fenómeno se, poltergeist sería un fenómeno eso es lo que Estamos tratando de escribir. La palabra definiría una especie de fenómeno que pasa en una casa que tiene que ver con algo violento. Claro, que no se ajusta a la normalidad, ¿no? A, a la ver, normalidad física. Sí, demos ejemplo. Nadie revolea un plato y lo rompe contra una pared. Eso es algo violento si lo hace una persona. Ahora, si, si, si sucede de la nada sin que haya una persona que lo revolee, sigue siendo algo violento y ahí está el concepto de postergay. Parano paranormal, paranormal. Paranormal o, po o postergay, como se le, se le aclaró ahí. No sé quiénes vieron la película, pero es una película que te hace agarrar un miedo importante. Sí, sobre todo la nenita rubia te hace agarrar... Ah, te hace agarrar pero es una que nena diga, que, ¿no? que se la querían llevar. Era, era, era algo raro estos fantasmas que querían llevarse a la nena. Eh, en la casa de Poltergeist, bueno, en la película, eh, hay un portal que es arriba hay la uno, pieza dos, de la nena. Sí, hay una o dos películas. En la primera se trata de que de que bueno, de que este poster gay o poltergeist eh, es porque hay un cementerio indio abajo de la casa, es todo eh, la explicación, ¿no? Tiene que ver con un árbol también, en un momento, en una escena de la película medio en la última, también hay un árbol que no, creo que toma vida, que, me parece. No, porque lo que va pasando es eso, que como el terreno en donde estaba hecha la casa eh, eh, era un cementerio indio o, o bueno, había pasado algo eh, sobre la tierra claro, todo tenía vida o todo eh, se transformaba en algún una especie de monstruo, la pieza de, de de la nena, el árbol, la casa misma, fue la película utiliza unos efectos en donde te, te genera este miedo diciendo che y si la casa eh, se transforma como mi enemiga me golpea con las puertas, con las ventanas. Eh, me revolea las mesas, eh, eh, eh, eh, es algo loco. Siempre, como reivindicamos que Flipper era flipa en esta, en esta emisión, en todas las emisiones de la Reja Paranavia, también reivindicando que todo lo, lo ficción tiene algo de realidad y sí, que en realidad sí. viene a aliviar un poco lo que es real y no se puede explicar tanto Exactamente, eh, por ahí de eh, manera en racional. En el cine, lo que se trata es de darle eso, un, una especie de verdad, porque en sí lo están creando. Entonces, al crearlo, uno lo ve en la pantalla y bueno, lo experimenta. Ya manera. lo toma como algo que puede suceder, como algo, no, no sé si naturalizado, pero como algo que puede llegar a lo suceder, porque ya lo ve a través claro, de la pantalla. Exactamente, muy bien explicado, lo experimenta, claro. Bueno, y ahí sí, nos vamos al cuentito de La Iseca y un, que lo disfruten. Con la voz del gran La Iseca. Vamos, entonces. El cuento de esta noche se llama Casa Tomada y es de Julio Cortázar. Bueno, sí, es el centro de mi vida, no tengo problemas en decirlo. Mi hermana Irene, en primer lugar. Hermanita ideal, si las hay. Y la casa. Es de ella de quien quiero hablar, de la casa ideal mi hermanita eh, claro, éramos hermanos, pero estábamos viviendo juntos en la casa que fue de nuestros bisabuelos, de los abuelos, de nuestros padres Era eh, una suerte de matrimonio nuestro pero un matrimonio blanco realmente dinero no necesitábamos todos los meses venía eh, de los campos venía dinero el dinero sobraba, aumentaba en lugar de disminuir sí, cada vez teníamos más plata voy a decir, y espero que no se tome como una ironía Irene era una chica nacida para no molestar a nadie era muy dócil, muy sometida muy sometida, así deben ser las mujeres el sometimiento, engrandece a la mujer, la hace más hermosa es de ella de quien quiero hablar, de la casa y de mi hermanita Ella tejía constantemente, Irene, Irenita. Las mujeres cuando tejen una de las agujas le, le marca el pecho. Yo me pasaba las horas mirándole, quiero decir, mirándola a ella tejer, una experta tejiendo. la casa, la casa, sí, cómo no contaba de dos partes una chiquita que es donde vivíamos Irene y yo Atravesabas la cancel un pequeño hall el dormitorio de ella a la derecha que siempre estaba con la puerta abierta por si nos queríamos comunicar yo la miraba tejer con su camisoncito puesto mi cuarto del otro lado separado la cocina, el baño Luego venía una gran puerta de roble que separaba de la parte mayor. Había un gran hall lleno de gobelinos, tres cuartos inmensos, deshabitados, por supuesto. En esa casa podían vivir fácilmente ocho personas sin molestar. Y la biblioteca, donde estaba toda mi literatura francesa. Ningún hombre es verdaderamente culto si no habla francés. Por otra parte, los únicos libros que merecen la pena de leerse son los que están escritos en francés. Así. Con Irene lo conversamos y ella reconoció, pensaba lo mismo que yo, que fue la casa la que no nos dejó casarnos. La casa casa de los bisabuelos. Irene rechazó sin mayor motivo a dos candidatos. A mí se me murió María Eugenia. Y llegamos a los 40, a los dos. Ella tejía constantemente, Irene, Irenita. Yo siempre he creído que tan solo un hermano es digno de una hermana. Y tan solo una hermana es digna de un hermano. Creo que a esto Irene lo comprendía. Nunca lo hablamos. Nunca lo hablamos. Es tan terrible y tan trivial lo que voy a contar. Eran las 8 de la noche, de un día, de una noche cualquiera. Irenita estaba como siempre tejiendo y me fui a la cocina a preparar una pavita para que tomásemos juntos mate. Y la puerta de roble que daba al, al otro lugar, al más grande, estaba entreabierta. Y se escuchó. Ocho de la noche, ¿eh? me largué contra la puerta de roble, pum, la cerré de golpe menos mal que las llaves estaban de este lado cerré con llave y para mayor seguridad le puse el gran pasador de hierro prepárate Martes, permiso, Irene, ¿puedo pasar? Sí, por supuesto pasar. Y senté en el borde de la cámara, serví un matecito. Y le dije, Irene, qué tesoro. Tomaron la otra parte de la casa. ¿En serio? Ah, me temo que sí. ...entonces vamos a tener que vivir de este lado, ¿no? Sí. Yo lo lamento por mis libros de literatura francesa... ...que quedaron todos en la biblioteca. Oh, y yo, dijo Irene... ...voy a extrañar mis pantuflas tan abrigaditas para el invierno. Sí. Sí. Hay que hacer ciertos sacrificios cuando toman lugares. Bien. Al principio, por ejemplo, nos ocurría que abríamos un placar y yo le decía a Irene, no está aquí. Está allá. O... Oh. Bueno, no, no. Sentíamos desolados. Pero tuvo sus ventajas. Aunque nos levantásemos tardísimo, estilo nueve y media, a las once ya estábamos de brazos cruzados. Ya habíamos limpiado todo. Irene terminó por ponerse con teta porque eso le dejaba más tiempo para tejer. Es de ella de quien quiero hablar. De la casa y de mi hermanita. Bueno... Me siento hasta trivial por lo que voy a contar ahora. Una noche, creo que hasta era la misma hora, yo tuve sed, fui a la cocina, preparé un gran vaso de agua, me iba, cuando no del otro lado, acá, en el baño. Se me cayó el vaso de agua al piso, se me hizo triza Irenita te estaba tejiendo como siempre La agarré, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Aterrada, pobrecita Te venís mi Irene Me la llevé a viva fuerza Nada más que las llaves tenía ah, Afuera Una vez afuera, cerré la cancel. Y le dije... Tomaron este lado. ¿Y qué vamos a hacer? No lo sé, mi vida. No lo sé. ¿Vos podiste traerlo? No, si estaba en la cama, acostadita. Mirá, incluso los ovillos quedaron del otro lado. El tejido no me sirve, lo tiró al piso. El hilo de la lana pasaba por debajo de la puerta cancel. Antes de irnos, sentí lástima. Me dio lástima. Entonces cerré bien con llave la puerta cancel. Y tiré la llave a la alcantarilla. Claro, porque me dio lástima. Pensé, algún pobre diablo. que se lo ocurriera robar, viste, pobre infeliz, a esta hora y con la casa tomada. Casa tomada, Julio Cortázar. single bitter tears, this is an excess.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 Volvimos. Acá estamos de nuevo. Volvimos acá, en la reja paranoia. Sí, sí, acá estamos. Bajó la temperatura en la ciudad de La Plata un grado. Vamos, tía. Cuando empezamos eh, la emisión, a las 20 horas hacía, eh, había 25 grados y ahora hay 24. Repasemos la fecha, que es importante. 28. <risa> me agarraste desprevenida, pero lo supe manejar. Bien bien, bien, bien, bien. Estamos con el bloque de las pelis. Sí, como... Nos pasa programa a programa, siempre queríamos recomendarle este arte que es el cine en sí, en donde se mezclan muchas cosas, como esto que contábamos, ¿no? ¿Qué te queda de aquello que ves a través de lo audiovisual? De, desde el sonido, desde, desde lo que viste, con, porque experimentan los sentidos, eso lo queremos aclarar. uno ve una película en una pantalla enorme, tu sentido viajan. Eh. Por ahí como hablábamos al principio un poco de las, de las plantas medicinales, claro. que dejan una enseñanza, si, eh. se, si se aprende a ver las películas, exactamente. pueden llegar a dejar Tienen, algo tienen mucho contenido, exactamente, hay mucho contenido y bueno, siempre les recomendamos al final de nuestros bloques, dos películas y en este caso, una de las películas que les queríamos eh, recomendar es La Última Tentación de Cristo que el Polémico Polémica, sí, zarpada, eh, generó terribles consecuencias en el mundo, eh, principalmente por esto del catolicismo. Nosotros no estamos a favor, eh, no es del catolicismo, sino de, de a veces, como uno diría, un fanatismo religioso por ciertas cuestiones que tienen que ver con creencias. ¿no? Eh, acá con la tía siempre les decimos que la historia a veces está contada... Y no hay que creerla al 100%. Eh, a veces la religión está basada en historia y en cuentos. Que bueno, uno no puede llevar tanto a la realidad. Pero bueno, hablándole en, en, en consecuencia de esta película. Esta película está basada en un libro. El director eh, Martin Scorsese, ¿no? Scorsese. Scorsese. Eh, este director... Nos pone eh, en situación de utilizar un libro escrito. Podríamos decir, eh, la película está basada en un libro escrito por una persona. Un, creo que es un italiano. Nikos Scanscasi, No, es impronunciable. Es impronunciable, es impronunciable. <risa> es impronunciable ese apellido. Realmente bueno, es le contamos que la tía viene a leer acá al programa. Entonces lo quiere leer <risa> y, Igual, y no le sale. Allá, más allá del nombre, eh, lo importante <risa> es la novela. Eh, claro, es como una especie de, de, de novela, claro, de, de, de libro en el que Scorsese Bueno estaba, eh, basa eh, el libro, eh, perdón, basa la película. Entonces, encuentra, para ir contándoles un poco y generándole eh, a ver lo mismo que nos pasa con la tía cuando debatimos eh, sobre las películas, ¿no? Elegimos esta película en sí porque no solo que generó un quilombo en el mundo, o sea, generó un quilombo, estuvo prohibida en lugares, eh, creo que la Argentina la desbloqueó, la, la, la dejó que la vean recién en el 2018, 19 Ahora se hace... O se hace re nada. poco, o sea, la película sigue prohibida en algunos lugares. Eh, eh, generó un quilombo, pero si nos vamos al contenido de la película, hoy es una gran película para que veas, para que puedas entender cómo el director pudo poner eh, en contexto a una persona que por ahí tiene... Eh, ¿Cómo diríamos, poderes o cierta especie de divinidad, pero está eh, metido adentro de un cuerpo humano en donde eh, la cotidianidad, la, las situaciones eh, de, esa, de esa vida en sociedad lo hace tener un montón de dudas. Y, y, y de a veces sabiendo que es divino, sabiendo... Vamos a dar los ejemplos. Necesidades muy... humanas de... Nece... con un espíritu divino, o sea, un cuerpo, un cuerpo, con necesidades, con necesidades humanas, necesidades pero humanas un espíritu pero divino. Pero adentro un espíritu divino, me parece que en la película... Eh, repasa muchos conceptos en donde a veces está eh, involucrada la historia de Jesús, creo que, que, que bueno, casi... Hay que hacer ficción también, ¿no? Exactamente. O sea, también linealmente eh, eh, el existe, director tiene que ver. Existe poner. la ficción dentro de la película, o sea, acérquense a la película porque no es un relato de, de Jesús y bueno, y todos estos pasos que llegan hasta la crucifixión y demás, que, que mucha gente la pudo, la, las pudo haber visto o, o se las pueden haber contado y demás. Acá, en este caso, eh, el director utiliza un actor zarpado. No me va a salir el nombre del chabón, pero el actor es un grosso... Wilhelm Dafoe. Wilhelm Dafoe, Dafoe. Dafoe bueno, hey, grosso. Dafoe. Ey, Dafoe. Bueno, pero grosso, grosso mal, grosso mal. Se lleva la película repuesta. Eh, así que eso, como dice la tía, nos hace ver la ficción dentro de un cuento que todos conocemos. Y la ficción habla de este ser divino... Metido adentro de un cuerpo humano y tratando de, de decidir cosas muy banales. Banales, es la palabra, como, ¿no? Banales. Como tal vez, a veces, a veces, duda de su oficio. O sea, él es carpintero, y pongamos en contexto lo de la película, ¿no? Él es carpintero y hace cruces para crucificar a la gente. Mm. Y él sabe que va a morir así. Es algo raro, pero bueno... Eh, sabe que también es su oficio que, de, que, que es bueno haciendo eso y con eso vive y come y, y no sé, está en sí, cómodo si donde él mismo también terminó o sea, eh, como... contémonos que Jesús su padre era carpintero o sea, ¿por qué no, se iba, a, no iba a ser carpintero? ¿no? Entonces, como eh, hacerse su propio ataúd ¿no? exactamente, es como algo empiezan a, a aparecer en él situaciones en donde él quiere resolver Pero a su vez sabe cuál es su destino, porque es divino, ya sabe todo lo que va a pasar. Eh. Sin embargo, el día a día lo tiene que resolver. Exactamente, más allá de saber que es eterno. El día, exactamente, el todo. lo estás analizando perfecto. Eh, el día a día lo tiene que resolver, lo tiene que encontrar. Tiene que levantarse con pilas, como quien dice, para sí, sí, sí saber arriba, lo que hace. Arriba, <risa> <risa> arriba arriba. Arriba eh. arriba. Así que la película tiene toda esa ficción que estamos acá contándole con, con la tía y que le recomendamos le recomendamos la última tentación cuál es la última tentación de Cristo a siempre terminamos contando no eso es lo que hacemos mal que tenemos contando por ahí el final no, pero, cómo se resuelve pero la peli pero tratamos de que de que de que quieran ir a verla la película para que bueno mientras que la van viendo también van van introduciendo lo que le vamos hablando acá con la tía y y por ahí entienden por qué elegimos estas películas en estos programas y demás eh, A ver, la última tentación, uno pone, creo que el título está hecho medio a propósito porque eh, hay un personaje, siempre le contamos que hay varios personajes, por ahí uno se puede sentir identificado con uno o el otro. Y bueno, uno de los personajes que aparece es el diablo, o sea, o, o la personificación de quien te reta a vos a hacer otra acción y no la que vos ya sabés que es así. La paranoia. Un poco, claro, ¿no? es como esa contraenergía que a veces es nuestra propia energía que existe ahí y que bueno, acá en esta película a través de la ficción lo retratan, se aparece varias veces, eh, se encuentran, tienen ahí unos debates, unas El charlas. El diablo y... Y Jesús, persona, o, Jesús. O, o bueno, eh, la película trata, alguna, algunas escenas tienen que ver con eso. Otras escenas no, es, es él mismo eh, reflexionando sobre... Sobre esto, esta divinidad que tienen. Y hay otro personaje que por ahí tiene que ver también con María. Con María Magdalena también. Que son otros personajes conocidos. Quien leyó un poco sabe qué pasaba con esos personajes. Acá en la película son utilizados también. En el libro son utilizados. Y se les da contenido, obvio. No eran personajes X. Sabemos que quienes siempre te rodean. O quienes están cerca tuyos. Eh, son parte de vos mismo. Son como eh, fragmentos de vos que tenés que unir. Segundo anillo de poder. Exactamente, ese es nuestro segundo anillo de poder que tenemos que, que reunir para, para, para poder proyectarnos más allá. no Así que bueno, recomendadísima la película. Martin Scorsese es un grosso, eh, lo pueden agarrar en un montón de filmología. Artista, un buen artista. Sí, en esta peli eh, logra a través de la fotografía también plasmarnos algo histórico zarpado. O sea, está muy, muy bien hecho... Eh, los personajes, los detalles, la caracterización de todos. Excelente. Perfecto. Y por otro lado. Ah, vamos a la segunda, que en esta la tía me dijo que la iba a ver y no creo que haya cumplido. No la conseguí subtitulada. Eh, pero Lamentablemente bueno. Lamentablemente en español no la puedo ver si yo eh, no la veo subtitulada. La tía, claro, no la tía la quiere ver. cosas subtituladas. Costó, entonces, encontrarla subtitulada. Costó encontrarla. Bien. Eh, la pelea anda, como dice la tía. Es una peli de un actor conocido, Kenu Reed, aquí por ahí lo Keanu tienen. Kenu Reed. Kenu Reeves. <ríe> Kenu Reed. En donde este personaje, ya que lo nombramos, actúa eh, contándonos, podríamos decir, en otro tiempo, en la misma película, la historia de Buda. Pero la película se llama Pequeño Buda. O sea, la película la van a encontrar como Pequeño Buda. Y le vamos a dar el contexto de qué trata. Nos ponemos en el tiempo presente, en donde hace un tiempo falleció una especie de monje que era muy querido por otros monjes y él le prometió que iba a reencarnar. Entonces la película arranca con estos monjes buscando sus reencarnaciones en diferentes lugares del mundo. Y acá nos caemos todos <ríe> del sillón del espectador porque parece ser que este monje no solo reencarnó en una sola persona. Sino que reencarna en tres. Un solo monje que reencarna Un en tres. Un solo monje que reencarna en tres personas. Al mismo tiempo. Al mismo el, en el mismo tiempo, tiempo de la historia. En el mismo tiempo de la historia. Estos son niños. A estos niños. Eh, se les realizan unas especies de prueba. Pongámosle en la película, te lo demuestran muy bien porque tal vez esas son las técnicas para que estos monjes demuestren que la reencarnación existe y por eso está casi comprobado que, que esto pasa. Ellos utilizan unas especies de objetos que eran objetos, podríamos decir, eh, muy presentes en la vida de ese monje. Imaginemos que era un monje que podía estar meditando capaz que un mes entero. Esos objetos que él solía tener en las manos o que solía tener cerca de él... Eh, representaban algo muy propio de él Entonces al acercarle Esos objetos a esos nenes Esos, son, esos nenes Conectaban direct, automáticamente. automáticamente con ese objeto Casi sin entender Por qué querían agarrar eso Por qué querían tocarlo Por qué querían tenerlo Y eso era respuesta Para, para quienes estaban buscando Estas reencarnaciones eran esas, Que eran reencarnaciones? esas reencarnaciones Entonces Para ponerlos en contexto de la película La película trata de Tres niños Con culturas muy diferentes A las cuales Se les explica no solo a los niños Sino a los padres Que posiblemente son la reencarnación de un monje Claro Hola, si sí, sabes que Acá tu pide Puede así, ser la reencarnación de un monje Así, entonces la película va pasando En el tiempo mientras que a estos niños Se le va contando la historia de Buda Y quien actúa de Buda es O'Reilly Entonces, en esta película podemos encontrar dos cosas. Por ahí, quienes no conocen mucho la historia de Buda, quienes no saben mucho sobre quién fue, cómo era, si era realmente una persona, esto que estamos diciendo, tal vez la historia de Jesús está más que contada, súper contada, casi todos la tienen, pero la historia de Buda por ahí no está tan contada, no se, no, no, no se sabe mucho qué pasó cómo fue que se transformó en Buda. Y en esta película lo que tratan de hacer es eso, Explicar o, relatar o, claro. a través de generar la ficción eh, la historia de Buda. Y está muy, muy bien contada. Está bueno, está bueno. Me, la historia de Buda, por ahí, eh, es información que se sabe solo si se busca específicamente. Y estamos no hablando... Es como la historia de Cristo que vas a, a donde no, vayas, bueno, o sea, te metralladoras de información de Cristo. pero como acá, claro, pero como acá nosotros somos católicos, fue, fue la historia Romanos. bueno sí completa fue la historia que, que nos llegó a contar claro o sea exacto. fue lo que nos llegó sí sí sí o sea creo que por eso también sabemos la historia de Jesús si hubiésemos sí. nacido en otro país en la India sí, sí, sí, sí. o en otros lugares conoceríamos otras historias por eso en la reja lo que le queríamos traer era una especie de comparativo de comparación entre esta película que habla un poco de la historia de Jesús y en esta otra película donde habla no solo de la historia de Buda sino de sus verdaderas creencias porque a ver nosotros desde la religión católica o quienes están dentro de haber estado eh, catolizados no creemos en la reencarnación o sea realmente te, te generan la, una sensación de que vas a un cielo y en las otras culturas tal vez cuando nos tienen que explicar Esto de la reencarnación Es porque ellos ya también lo vienen aprendiendo Desde muy chico y entienden De qué se trata el reencarnar claro. A ver, eh, por qué Para qué y cómo es que eso Se va dando de a poco Entonces eh, Queríamos con la tía compararle un poco todo esto eh, Dos muy buenas películas Y como Esto para cerrar un poquito lo de las películas eh, Poder Que te quede algo por ahí, ¿no? De, de claro. cada cosa que estás mirando. Eh, realmente la historia que te van contando de Buda es bastante atrapante. Posiblemente lo pongan eh, desde un lado de... Eh, no te muestren la totalidad ¿no? del personaje, pero contemplemos de que eh, más allá de haber sido elegido por una especie de algo, eh, en la película lo tratan de que las personas también lo entendieron. Claro. Todo lo que lo vieron o, o acontecieron ese tiempo, después lo pudieron transcribir porque lo vivieron así de esa manera. Eh, Siempre es información que está buena para abrir un poquito esto de la percepción, ¿no? Y, y saber un poco más nos ayuda, claro. exactamente, nos ayuda. Así eh, que estamos con eh, La Última Tentación de Cristo y El Pequeño El Pequeño Buda. Buda. Nos vamos con un último temón, ahí como para subir antes de despedirnos. Sí, bueno, les vamos que contando de... que se acaba el programa también. Se sí, va acabando, sí, sí, sí. ¿no? Vamos con un vivo entonces, y vamos a cerrar un poquito, si sabemos algo que va a pasar. Eh, sí, vamos a tener un martes de Aini con una jam, eh, el martes que sigue, y este fin de semana hay varete de tallerista, así que los vamos poniendo a todos en contexto, ¿no? que este sábado varete de tallerista, y el martes ya tenemos martes de Aini. Y nos vamos entonces con un temón, Dale, dale ir entonces. anticipando todo lo que va a suceder. My lovers get no money, he's got his strong beliefs. My lovers get no power, he's got his strong beliefs. My lovers get no fame, he's got his strong beliefs. My lovers get no money, he's got his strong beliefs. One more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, one more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and sense of spirit. Volvimos eh, y nos vamos. Sí, volvimos y nos vamos. Nos vamos sí, sí, con sí, los sí. extraterrestres. Sí, nos vamos cantando con ellos. Muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Estamos acá de en la reja paranoia. Eh, haciéndonos el aguante. Cami, gracias Cami, a todos. Cami, el encapuchado, 106.3. Y bueno, entonces... Muchas gracias por estar de ese lado. Espero que les haya gustado. Gracias por escucharnos. Sí, gracias por estar ahí escuchando un ratito un poco de todo esto que tenemos. Nos despedimos hasta el próximo jueves. Hasta el otro jueves, sí, sí. A las 20 horas. Listo.